contra el gobierno de andre nos vamos a levantar todos los trabajadores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 Que no hay otro camino para resolver nuestros problemas ¿no? Eh, así es y vamos a escuchar el triunfo agrario del quinteto Eso. tiempo eh eh. Otro ah, himno, qué bueno. ¿eh? Está ahí está el quinteto para tiempo para triunfo para agrario por otra oreja este es un para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 vuelve el viento como la tava el que no cambia todo no cambia nada para va para va para para este sun es shinga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 La Otra Oreja Setentista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 condescendiente nos ha alejado dulcemente de rencores y violencia solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente se va enredando enredando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 Corazón de su bella Diana y sobretar el jazmín volando cual serafín al cielo le puso arete y mis años diecisiete los convirtió el querubín se va enredando, enredando como en el muro de piedra, y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra. Si, si, si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 tan intangible transparencia de tu querida presencia comanda te llegue para hasta siempre tu mano gloriosa y fue Să firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quita la de la extrañable intransparencia de tu querida presencia. No Comandante, Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue. Hola todos, Juan mañana. La otra oreja.